Muy buenas tardes. Seguimos en AgoraSol y esto es La Persiana. La Persiana. RAE, ese entrañable y a veces absurdo organismo que limpia, fija y da esplendor, la palabra parado tiene, tiene varias acepciones. En primer lugar, y de manera obvia, estar parado significa estar quieto, como participio del verbo parar, y adjetivado significa tímido, flojo o remiso en palabras, acciones o movimientos. Como segundo significado posible, tendríamos el de desocupado, sin ejercicio o empleo. En español de América, que por cierto, es el más hablado, estar parado significa estar de pie y pararse, levantarse. Esta aceptación lleva a usos más coloquiales del término en determinadas zonas. Así, en Chile o en Perú, parado significa también orgulloso, engreído, mientras que en Nicaragua significa rebelde, porque no se dobla, ni se sienta, ni cede. El rebelde ha de vivir y morir en pie. Pero cruzando el charco, volvemos a los significados españoles, que solo aluden a lo inmóvil, a algo estancado, a una inactividad en el centro del movimiento. En un país donde ya hay 5,3 millones de personas en situación de desempleo, la palabra parado vuelve de boca en boca, y su sentido es el más mezquino posible, desocupado, sin oficio ni ejercicio, ni beneficio, permítanme añadir. Con el paro se pueden engrosar sus filas, temer engrosarlas, sufrir al ver a alguien cercano padecerlo, sufrir más al ver que todos los que te rodean lo padecen, o casi, descartar posibilidades de inversión debido a las cifras del paro, perder la autoestima. Porque tres meses sin, sin encontrar trabajo, tras cada entrevista baldía finalizada la chapuza precaria que puede salvar un mes, el parado se mira al espejo sin orgullo. Al margen de las preocupaciones derivadas de la falta de ingresos, la inactividad excesiva y la frustración generan cuadros depresivos que dificultan aún más la salida. El retraso de la edad de jubilación y la reforma laboral fueron los ejes centrales de una huelga general del 29S que no tuvo un seguimiento precisamente masivo. Si la convocatoria no tuvo, no tuvo más éxito, no hay que buscar la razón en la falta de descontento de la población con la política de trabajo del gobierno, sino en la poca fe en el sindicalismo español y en el miedo de muchos a perder el poco trabajo que queda. Ahora bien, estos dos temas, vitales, parecen irrisorios con uno de cada cinco españoles sin trabajo. Los parados no pueden hacer huelga, por razones evidentes, y aunque se habla constantemente de ellos, parecen no tener ni voz ni voto. Cerca de 5 millones de personas obligados a plantear cada día como un nuevo reto a la desesperada, obligados a ser jubilados prematuros e involuntarios, forzados al entretenimiento del anciano, el paseo, mirar obras, un espectáculo ya poco común, ver la televisión matinal o darle de comer a los patos, esos pájaros que flotan despreocupados, que no juzgan y no le hacen sentir a uno un inútil. Propongo que traigamos de América, donde llevan nuestro idioma al límite, ese otro significado del parado. El de estar de pie, el de no dejarse llevar por la abulia de la inacción, el llenar el tiempo forzosamente libre con métodos de reivindicación colectiva. Parado, en pie, en rebelión, erguido, erecto y, sobre todo, no dispuesto a ceder ante una sociedad que lo ha utilizado y ahora le da la espalda. Muy buenas tardes, son las 8 y 9 de este martes 15 de marzo en el que vamos a hablar sobre desempleo y las protestas en contra de la grave situación laboral que vivimos hoy en día. Os habla María Taosa y junto a mí se encuentra hoy Claudia González. Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes María. Pues en este día en el que se cumplen 10 meses desde el estallido de la indignación hacia las calles vamos a tratar el asunto del paro, uno de los factores que más influyen en el cabreo y en el desencanto de los colectivos. Como dice la pluma o las palabras de Gerardo Lagüenz en el texto que hemos leído como introducción, parado no tiene por qué significar quieto. Vamos a comenzar nuestro repaso de activismo en contra del desempleo hablando con José Luis Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Desempleados. Más tarde conectaremos con La Puerta del Sol, desde donde nos hablará Cris, un miembro de la Marea Roja, ya sabéis, la que ha creado para apoyar y defender los derechos de los parados. Allí se reúne hoy este colectivo y conoceremos sus, sus próximas actuaciones e intentaremos conseguir de primera mano el testimonio de alguien en situación de desempleo. A continuación conectaremos con Adolfo Luján, del Colegio de Sociólogos y Politólogos. Con su análisis intentaremos acercarnos a la problemática de quedarse sin trabajo y no encontrarlo, desde un punto de vista social. Pero además de todo esto, Claudia, hoy nos traes un tema muy interesante, ¿verdad? Pues sí, se trata de la historia de Moisés, un vecino de Móstoles que ha sido llamado a declarar ante el juez por participar en actividades de la casica, un centro social ocupado autogestionado de la ciudad. Eh, sus palabras, además, eh, nos ayudarán a conocer la situación en la que se encuentra este centro, este centro social en estos momentos. Además, no te puedes perder la sección seventín de la mano de Esther, ya sabes, nuestra colaboradora más joven aquí en La Persiana. Hoy, además, comentará un asunto que le ha dolido especialmente, los recortes en becas. Pues todo listo ya para comenzar, tenemos una hora por delante. Escúchanos en agorasolradio.org, míranos en el canal Directos 33 de la TDT y escríbenos, si quieres, en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. ¡Arrancamos! Cuando baja el sol... Here we go again. It's Monday at last. He's headed for the Waterloo Line. To guess the early advice that you'll dead on time. Hope it isn't late. Got to feeder by all night. Let's try to suit. millones mil Es la cifra que más resuena en los medios. Es ese número inconfundible que automáticamente asociamos al número de desempleados que hay en España. Casi el 23% de la población activa de este país quiere trabajar y no puede. En total son 18 millones aquellos a los que ya se considera afortunados por asalariados. El paro juvenil es uno de los parámetros más graves en los que al desempleo se refiere. Cerca de un 40% de los jóvenes en activo, los más preparados en años, no encuentran trabajo. Incluso a su majestad el rey le quita el sueño este problema. Esa alta tasa de paro entre los jóvenes trae preocupantes consecuencias. Recordaréis cómo hace unos meses informábamos en la persiana de que por primera vez el saldo de migración ha sido negativo. Es decir, la gente se va, de España, se va más gente de España de la que llega. El paro es uno de los problemas estructurales de la economía española. Desde la crisis económica de los años 80 nunca ha bajado por debajo del 8%. Por eso no es de extrañar que ciudadanos que viven el drama de no encontrar empleo se armen de iniciativa y se asocien para buscar una solución común al desempleo. Así es, eh, en versión resumida, cómo nació la Asociación de Desempleados. Y ya estamos en línea con su presidente, José Luis Fernández. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo nace...? Cuéntame. No, no, diga, diga ¿Cómo nace la Asociación de Desempleados? Pues la, la Asociación Nacional de Desempleados, adesor, hace más de tres años que, que surgió Surgió precisamente, tú lo estabas comentando, estábamos viendo que aquí nadie estaba realmente tomando nota y medida de, de, de lo que estaba ocurriendo en el país Y surgimos pues como poco menos que en defensa propia Y pues ahí llevamos luchando y pues ahora incorporándonos a todas estas iniciativas que para nosotros realmente nos nos están dando aliento Me y refiero hijo. a un proyecto que creo que ya conocéis que se llama Marea Roja que empezamos el 9 de este mes. Con eso iremos ¿Sí, sí? Perdona, con eso iremos luego más tarde y sí. hablaremos de Marea Roja. Ahora mismo Perfecto. con cuántos asociados eh, cuenta cuenta la asociación. Eh, perdona, ¿Con, te cuán, he oído sí, eh, Con cuántos asociados contáis en la asociación? Pues la última vez que miré los archivos estábamos mirando ya estábamos en torno a, a cerca de los 30.000 asociados. Sí. Hay que entender que eh, no, no contemplamos cuotas de asociados de momento. No sí. estamos teniendo muchos problemas económicos, pero de momento queremos ser fieles a nuestros principios porque entendemos que los empleados no tenemos recursos económicos y no estamos a pagar cuotas de, de, de asociados, cualquier tipo de asociación contempla una cuota aunque sea anual. Nosotros de momento eso estamos tratando por todos los medios de, de no tener que recurrir a ello, ¿vale? Y pues eh, nuestra labor pues es eh, ahora mismo uno de los focos más importantes que uh -huh. está haciendo a nivel mediático. ¿Cuál es esa, esa labor, José Luis? ¿Cuáles son las actividades que lleváis a cabo desde Adesorg y cuál es esa lucha común que tienen los desempleados? Pues en principio, el, el trabajo que estamos desarrollando con más énfasis es precisamente eh, recuperar ese estado de ánimo de la gente que cuando pierde su puesto de trabajo se queda completamente eh, bloqueada. Eh, ya no solo es el problema de no tener esa economía que te mantiene, sino encima eh, te quedas completamente desestructurado. Entonces, eh, digamos, esa labor eh, de apoyo psicológico es uno... de nuestros principales pilares, porque entendemos que reactivando a los desempleados esa capacidad individual eh, podemos poner soluciones. Por un lado y por otro lado, pues también eh, estamos teniendo bastante énfasis en que los medios de comunicación nacionales, radio, televisión y prensa empiecen realmente a abordar el problema real y nosotros venimos diciendo ya hace años que dejen de hablar de los números estos estadísticos que sale del INE o de la encuesta de población activa, porque de tres de cada desempleado aseguramos que hay más de una persona, tenemos hijos, donde Eso... estamos hablando de un problema de que afecta a más de 12 millones de personas. Eso parece ser que lo tenéis muy muy claro, ¿no? En, en la asociación que no los desempleados no son simplemente números, ¿no? Sino personas con problemas muy concretos. Además, ¿cuáles son Perfecto. esos problemas? Los, los problemas principalmente a día de hoy y se está viendo eh, a partir del 15 de mayo, esto cogió mucha más mucho más auge. El problema es que este sistema económico financiero que, si no, que nos hemos dado Está destrozando a las personas, o sea, hoy el hecho de no tener dinero, de ser un desempleado, te provoca que el banco se quede con tu casa, te desalojan de tu vivienda de alquiler, te cortan la luz, te cortan el agua, o sea, este es un, un problema serio. Y nos preocupa porque, entre otras cosas, el artículo 41 de la Constitución hace mención que el Estado provee recursos mínimos suficientes, sobre todo en situaciones de desempleo. Y es obvio que eso no lo están atendiendo. Eh, comentarte también, mmm, este lunes, eh, yo personalmente estaba haciendo entrega en el Congreso de los Diputados y un documento en el cual les estamos solicitando eh, eh, que esto lo arreglen pronto. Y te digo quiénes lo están solicitando. Eh, tuvimos esta este fin de semana una jornada intensiva, un grupo de, de organizaciones, autónomos, pymes y desempleados. De forma conjunta le hemos escrito ese documento al gobierno para que tome medidas, porque si no, eh, así lo reflejamos en el documento, eh, lo decimos. O sea, nosotros tenemos la capacidad y... los autónomos eh, a día de hoy se están cayendo en torno a 200 al día nosotros lo que vamos a hacer es aglutinar los que se están cayendo hoy con los que se van a caer dentro de seis meses y vamos a colocar a más de un millón de autónomos en la lista del INE otro detalle que es curioso es que cada, cada autónomo teóricamente tiene en torno a 2,5 personas a su cargo empleados bueno pues si el gobierno no pone medidas rápido Para salvar a estos autónomos, eh, nuestro órgano es muy claro. Vamos a aumentar la lista del INE en más de 3 millones de desempleados. Eso es el, esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, José Luis. ¿Crees que la reforma laboral que ha preparado el Gobierno es suficiente para que se cree empleo? Y también, al hilo de esto, ¿qué opinas sobre cómo están eh, bueno, pues posicionándose los sindicatos en este sentido? Porque muchos les tachan de que no están salvaguardando los derechos de los trabajadores. Bien, a ver, eh, en cuanto a la reforma laboral, eh, es obvio. incluso ellos mismos, los que la han creado, vienen diciendo que, hombre, que esto no va a generar de por sí trabajo, pero crea un, unas condiciones para cuando la economía reflote eh, que, que sea más fácil encontrar trabajo. sabes si sí es cierto, lo que esta reforma va a preparar es, efectivamente, que cuando esto ocurra, cuando la economía haya resurgido, lo que tendremos es trabajo más precario, porque a día de hoy se plantean que eh, un trabajo en pruebas te dura un año. O sea, un empresario parece ser que necesita un año para saber si el, si el trabajador es óptimo. O sea, eh, realmente esto nos parece absurdo. En cuanto a los sindicatos, eh, decir hoy precisamente no es el mejor momento para, para atacarlos, Ya están siendo atacados Bastante duramente Sí es cierto, o sea, nosotros le hemos dicho Ya más de una ocasión a los sindicatos Que hagan el favor y hagan un poquito De examen de conciencia que, que, que recapitulen y vean Qué realmente han estado haciendo Durante los últimos años, sobre todo En el tema de, del Colectivo de desempleados vale Entonces nosotros le hemos dicho A los sindicatos, si cambiáis Un poquito el tercio Si sois capaces centrar, como decimos nosotros, un poco el tiro, contaréis con el apoyo de los desempleados. Creemos, creemos que en este momento se lo están planteando. Ojalá sea así. Desde luego que si es así, van a contar con todo nuestro apoyo. Y pues eh, creo que en este sentido he podido responder. Sí. Realmente mmm... Lo has hecho, sí, está muy claro. De todas formas, antes comentabas, hablabas del nacimiento de la marea Roja, que va un poco de vuestra mano, ¿con qué voluntad nace? Repíteme que he oído muy mal, perdona. Antes comentabas, nos hablabas al principio sobre la marea Roja, ¿con qué voluntad nace y cómo trabajáis? A ver, no he oído bien la pregunta, pero más o menos la intuyo. María Roja surge... Surge de la sociedad. Ha sido un movimiento en red social de gente como nosotros que ha visto cuál es el problema y, y hemos decidido adoptar una serie de medidas eh, para, para cubrirnos las espaldas entre otras cosas. De hecho, una de las primeras frases que, que surgieron en este grupo de trabajo era que nuestra iniciativa, más que una protesta, era una propuesta. La idea es que todos los lunes, eh, o sea, perdón, cada nueve de cada mes, eh, voluntarios en toda España nos acercaremos al INEM a escuchar a los desempleados, a comentar a los desempleados que hay alternativas: eh, Banco del Tiempo, Truque, gestión de, de cooperativas, autoempleo. Eh, teniendo en cuenta que tenemos eh, gente con mucho talento. Que ahora mismo se encuentra arrojado eh, o sea se les, les ha quitado de, de, de, de esa posibilidad de trabajar que más que posibilidad es una, una obligación según la constitución española y un derecho, como decía como tenemos gran talento eh, eh, tenemos abogados tenemos ingenieros, tenemos físicos tenemos químicos, todo eh, todos nosotros de una manera voluntaria el turista vamos a Eh, unir nuestros conocimientos para crear, para desarrollar actividades. Pues José Luis sí. Fernández, eh, presidente de, de la Asociación de Desempleados, muchísimas gracias por estar esta tarde en La Persiana y explicarnos en qué consiste esa asociación y esa marea roja. Enseguida vamos a hablar con los compañeros de Madrid que nos lo van a comentar más extensamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un, Un saludo.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 desempleo ha dado pie a la solidaridad ciudadana. Hace poco conocimos la existencia de una nueva marea de tantas que han surgido tras el 15M. En este caso es La Roja, la que ofrece apoyo a las personas desempleadas y trabajan con la esperanza de que haya alternativas. Esta ola de optimismo echó a andar el pasado 9 de marzo en 50 oficinas del Servicio Estatal de Empleo de toda España. Para explicarnos con más detalle en qué consistió este primer encuentro y qué futuras eh, actividades se planean, ya tenemos al otro lado del teléfono a Cris, eh, que participa en la Marea Roja de Madrid. Cris, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, creo que tú no eres Cris, ¿verdad? Eh, sí, no, soy compañero de ella, el que estoy actualmente en paro. Ajá. Quería hablar con Cris. No, no, perfecto. <risa> Hablamos contigo porque creo que tú también eres participante de esta Marea Roja, ¿verdad? Sí, somos Hola. miembros de Marea Roja, uh -huh. ¿no? que es pues, una organización no para protestar, sino para eh, ayudarnos, fomentarnos, no sé, iniciativas de trabajo, de, de ideas, de... digamos, un resurgir del cooperativismo, ¿no? ¿Cómo fue esa primera jornada en las oficinas del Antiguo Inem? ¿Cómo reaccionó la gente? Pues eh, bien, un poquito de... como que se pues, eh, les costaba creer, ¿no? Nos acercamos a hablar un par de veces con, con algunos de los que estaban ahí esperando, como que les costaba creer de que puede haber una idea así, que pueda surgir, pero... muchos se han acercado a tratar de conocer a ver de, de qué se trata otros pues decir que y contra quién hay que protestar no o sea había un como un deseo de, de conocer y de saber ahora que ya ah, tenemos claro perdón ahora que ya tenemos claro un poco los objetivos y y qué, qué se pretende no eh, nos puedes explicar cómo es el plan de acción de la María Roja eh, te paso con una compañera que te va perfecto vale perfecto hola buenas tardes sí, hola buenas tardes con quién hablamos eh, sí mi nombre es Mabel Mabel Naya bueno Mabel preguntábamos a ¿Sí? tu compañero eh, cuál es el plan de acción de la marea roja el plan de acción sí cuáles bueno, son vamos las a ver, en, eh, sí, está, bueno nosotros estamos aquí me imagino que ya lo sabéis es que a mí me ha pasado el, el la nota estamos en Alcalá de Henares, entonces bueno, en principio es la segunda reunión que tenemos. estamos en contacto con el, con la web, sabes, bueno, que es una red social que se está organizando a nivel de toda España y nosotros, pues, en función de la gente que está participando en Alcalá, se están organizando el plan de acción. En principio, lo único fijo que hay que se ha montado por la, por la web y a nivel nacional es que eh, todos los días nueve de cada mes hay una concentración en una oficina que se prevé previamente del INEM. y allí pues se le da a conocer a, a los desempleados pues que se está formando todo este tipo de red social para darles cobertura en todo aquello que se que, pues, que ellos necesiten no uh -huh. y bueno pues aquí en concreto en Alcalá ahora por ejemplo en la reunión que estamos teniendo pues hay distintas propuestas pues a nivel de huertos urbanos hay propuestas también de gente que está cediendo terrenos también para poder utilizarlos a nivel agrícola En fin, hay muchas cosas, muy amplio, ¿no?, el tema. Y, bueno, pues ya te digo que es la segunda reunión, con lo cual es un poquito experimental todavía. Y supongo que eh, la función eh, también supongo será de escuchar eh, y ofrecer apoyo más individual, ¿no?, a... A pues ahora mismo está todo en marcha. Por ejemplo, hay una persona que ha accedido uno de los locales que tienen y en relación con uno de los huertos urbanos que se está también organizando aquí, pues está viendo también la posibilidad de participar para hacer recogida donde la gente pueda venir que tenga necesidades. Bueno, pues productos de primera necesidad donde pueda facilitarse o incluso a futuro montar si se puede con pues eso con restos también de excedentes de distintos sitios. pues para, para apoyo, un, se hablaba también de, de una vez al mes o una vez cada X tiempo, organizar una comida entre todos, pero que no sea tanto como una cosa de, de a ver que te digo, un comedor social ni mucho menos, sino que donde, bueno, pues entre los que podemos y pues se haga para que entre todos ahí se vean cubiertas ciertas cosas. Mm -hmm. ¿Te okay. refieres a eso? Es que hay muchas cosas ahora mismo en Marta Sí, bueno, una de las cosas que leíamos en vuestra página web era que la, eh, pues uno de los objetivos era que surjan empleos alternativos, no supongo que es a lo que te estás refiriendo, pues cuando dices ejemplos como de huertos urbanos y demás. Y crees que puede ser una iniciativa efectiva para crear empleo? Eh, eh, bueno, en principio hay muchas propuestas. Eh, efectivo, lo menos efectivo es estar en el, en el paro y no hacer nada. Entonces, bueno, cualquier alternativa, además de la que ya. Ofrece el sistema, me parece que sí, que es interesante. Yo creo que solamente el hecho de que la gente se conecte a través de un blog a nivel nacional, donde puedan proponer cosas y otros las puedan leer, simplemente con eso ya surgen mil ideas. La gente el otro día hablaban de reciclaje de bicicletas y tal, que por, que por cierto lo están haciendo aquí. Es decir, hay muchísimas ideas, me imaginas en la web, me imagino que siempre hay que ir viviendo. Entonces sí, sí, claro, cómo no. Pienso que sí, que hay muchas, hay muchas eh, cosas que se pueden poner en marcha, energía renovable, aquí se están haciendo proyectos en colaboración con la universidad, en fin, que son muchas cosas, ¿no? las que se, las que se pueden poner en marcha, claro, cómo no. Suponemos que también eh, tendréis eh, debates, no, algunas asambleas o puesta en común de, de ideas, perdona, ¿no? Perdona, perdona. Sí. ¿Este que no te he ido el qué, perdona? Eh, suponemos que eh, además de todo esto eh, habrá actividades paralelas en cuanto a debates, ¿no? asamblea o puesta en común de, de ideas eh, sobre la reforma laboral y cuáles serán sus efectos y en cuanto eh, a creación sí, de sí. empleo. Eh, sí. Eh, a ver, sí, perdona, es que me están pidiendo, me están pidiendo una cosa. Eh, ahora mismo se están poniendo en marcha mm, temas paralelos, ¿me dices? o ¿Cómo es exactamente? A ver, perdona, no eh, puedo entender bien. Si tenéis abierto, eh, en paralelo a estas actividades de apoyo, de ayuda y de alternativas para encontrar eh, trabajo, un debate sobre la creación de empleos, sobre la reforma laboral que se pretende llevar a cabo. Pues eso es un tema que también se ha puesto aquí en marcha, se está también en contacto con gente del 15M, pero en principio ya te digo que es la segunda vez que nos juntamos, con lo cual, eh, bueno, está, surgen cosas, pero no hay una no hay un programa en, en específico donde se donde se esté planteando lo que tú me dices. Uh -huh. eh, en cualquier caso, Mabel, vamos a ir despidiéndote ya porque se nos acaba el tiempo, pero antes, por curiosidad y espero que no te parezca una indiscreción, me gustaría lanzarte una pregunta. ¿Tú estás desempleada en este momento? Y ahora mismo no, no estoy uh -huh. desempleada, estoy colaborando con, con, de hecho habíais querido hablar con alguien desempleado, que es la persona que se ha puesto, uh -huh. y yo estoy colaborando con, con toda esa entidad en el tiempo que puedo, uh -huh. pero ahora mismo y de momento no estoy, no estoy desempleada. Uh -huh. Muy bien, bueno pues de todas formas eh, muchísimas gracias por haber estado en Agora Sol Radio esta tarde en este programa en La Persiana, os deseamos muchísima suerte para este proyecto que acabáis de abrir y esperamos que de verdad pues, sirva para concienciar a la gente de que se puede conseguir trabajo y, eh, convergiendo ideas y creando empleos alternativos. Pues muchísimas gracias a vosotros, yo pienso que sí, ahí la verdad es que esto está siendo una experiencia muy interesante para todos nosotros, estamos empezando y espero que sí que podamos hablar un poco más, más ampliamente en el futuro. De <risas> gracias. Acuerdo. Gracias, Mabel, un saludo. Hasta, Hasta luego, la Persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. años siendo un lugar de encuentro para la cultura alternativa, 14 años autogestionándose y dando pie a la reflexión, poniendo en boga los valores del sistema capitalista, mucho tiempo siendo el lugar de encuentro de lo que algunos consideran ya casi una familia y acogiendo a colectivos de toda índole. Actividades que no hacen sino desarrollar y despertar la mente. Pues contra todo ello, contra todo lo que es la casica, ese referente cultural de espacio popular de la localidad de Móstoles, está el Ayuntamiento de Móstoles. La Concejalía de Urbanismo emitió una resolución el pasado octubre contra el cese de cualquier actividad en este centro social ocupado y autogestionado. Como esta no tuvo mayor efecto en el centro, se decidió atacar a las personas que participan en ellas. Una de estas personas es Moisés, que hoy mismo ha declarado en los juzgados de Móstoles por supuesta desobediencia a la autoridad. Moisés, buenas tardes, noches ya. Moisés, buenas tardes. Hola Moisés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por estar aquí hoy. Eh, a vosotros por dar cobertura a esta lucha y eso. Suponemos que habrá sido un día ajetreado, ¿no? Pues sí, ha sido pues eso, muy ajetreado. Nos hemos levantado un compañero y yo a las 5 de la mañana. Pues que, bueno, yo me levanté a las 5 porque también por nervios. él ¿eh? o sea, se levanta a las 6. Pero sí. bueno, yo por nervios que no me había costado un poco dormir. Y hemos ido a recoger a un compañero que venía de Asturias. Y, nada, y a Méndez Álvaro. Y a partir de ahí, pues todo. A la mañana hemos estado súper liados. ...y demás, a las diez y media hemos dado la rueda de prensa... ...aproximadamente a las once... ...hemos hecho una especie como de foto de familia... ...una escenografía con unas doscientas personas... ...en una especie como de escalerona, muchísima gente... ...y nada, y luego hemos declarado a las doce del mediodía. ¿Cómo ha ido esa declaración? Pues, pues nada, la declaración ha ido, la verdad es que la cosa en, ...en parte bastante cordial ahí, no... ...no sé, pues era bastante, bueno, yo que sé, pues con educación y demás... ...me está preguntando, sobre todo estaban buscando... Eh, o no sé, vamos, eh, me preguntaba sobre la responsabilidad de, de, o un poco el liderazgo del centro social. Yo le he explicado que, que esto es un... que el centro social es una un asamblea, vamos, funciona por el método asambleario, de decisiones políticas. Además, había una, eh, un expediente, bueno, una especie como de informe policial que, que así lo también lo lo corroboraba y de nada, he dicho la realidad, que... Eh, ...que sabe que es asambleario, además yo no participo esa, directamente en las asambleas de gestión... ...que es lo que he declarado, que es la realidad, yo pertenezco a la Asamblea Popular de Monstruos del 15N... ...y como un vecino más, como muchos más vecinos, pues acudo a actividades, a charlas o a lo que haya allí. Claro, Moisés, eh, no sé si tu sensación es la de que eres un poco el cabeza de turco, ¿no?, en este, en todo este asunto. Yo creo que sí, eh, o sea, yo, yo, yo tampoco, o sea, cuando declaras eso, pues eh, yo, yo, yo he dicho una realidad, o sea... el día de la denuncia no de la autoridad yo no me encuentro en el lugar de los hechos porque me fui a casa súper pronto porque me iba al día siguiente el día fue la denuncia que ellos eh, tramitan o que de, vamos que exponen es el día 5, el día 6 yo veo la manifestación pues por la tercera república y pues un poco también por mi forma de pensar por cosas hay que por pues eso por la construcción que la construcción de setenta y cosas que, que yo que no comparto ahí de muchas cosas que, pues, que van a pasar en este país y fui a esa manifestación y yo no estaba en el lugar de los hechos de la denuncia y además eh, hay compañeros y vecinos del pueblo que corroboran que además ellos si no se presenciaron es decir, que esto es un montaje en todas las un montaje político y es un montaje policial eh, hasta recordamos persona, hacia, sí, hasta dentro, ¿sí? recordamos que lo que denunciaban era que había acudido la policía a la casica sí. este día y que bueno que no se les había recibido bien no Sí, eso es, eh, pero es que eso eh, eso no se puede constatar por ninguna parte. Primero, esa denuncia yo esa denuncia, yo primero no la afirmo, no la afirmo porque yo no me encuentro en el lugar de los hechos, sino no la afirmo porque yo no estaba allí, ¿vale? Eh, y segundo, porque hay compañeros de, y vecinos del pueblo que estaban ese día en el aniversario del centro social, que cumple 14 años, el 5 de diciembre, que no se presentó la policía. O sea que esto es claramente un montaje, porque también ya hay una denuncia de los, entre comillas, legítimos propietarios, Que la han durante veintitantos años abandonaba la casa, ahora son los legítimos propietarios porque hay un plan de urbanismo que quiere tirar el casco viejo y quieren especular y llevárselo y no y, y se prima por encima eh, la propia ciudad que el uso social que se ha dado durante 15 años. Y, o sea, que esa es un poco la visión. Eh, en el centro social, en un trabajo que iba haciendo 15 años haciendo barrio, pues detrás. Eh, hay muchísimos vecinos del pueblo que y la Asamblea Popular de Móstoles del 15M y asociaciones de vecinos y asambleas en defensa de los servicios públicos que hay, se reúnen en, el espacio, en este espacio como en otros locales asociativos de nuestra ciudad y de nuestro pueblo. Claro, Moisés, al hilo de eso, ¿cómo se ha tomado esta, este hecho de que te hayan llamado a declarar pues la gente de tu alrededor? Porque eh, al fin y al cabo eh, se ha entendido todo este caso como una manera bastante burda de amedrentar a los vecinos ¿no? para que cese la actividad en la casica que además ha sido bastante descarada y, y casi ilegal. Eso, yo creo que también ellos han ido eh, siguiendo fuerzas. Primero estuvieron muy restrictivos los últimos años, eh, luego después llegó la resolución hace seis meses, después de la resolución, como viene, como que esa resolución mira a nombre de, de una compañera, dos compañeros más y mío, pues a mí me dicen que somos los responsables, son los ejecutantes de todo tipo de políticas eh, y sociocultural, y después se me denuncia por desobediencia a la autoridad. Y, y todo el momento, pues, Me pregunta por mi responsabilidad Y si yo no soy responsable de nada Que yo social como cualquier vecino y, y nada más Y yo creo que también eran un eh, Como hay un plan de urbanismo Y hay una denuncia Para eh, posteriormente Cuando haya un desalojo Desalojar Pues han probado fuerzas y, y han hecho una especie Como de baremo Y una especie como de, de, de Cuenteo De cuál es el apoyo popular o Si a un vecino Se le intenta imputar Un tipo de denuncia penal De este tipo Pues si el apoyo es grande Por un vecino Pues si es por la casa Y por el proyecto más que abarca mucho más a muchos más vecinos, pues la respuesta va a ser mucho más grande, está claro. Y ellos también quieren saber de qué manera desalojan o no desalojan el centro social el día de mañana. Claro, es que además de estas denuncias eh, contra personas físicas, eh, digamos, existe además un proceso eh, en, en cuanto a la situación, el solar de la casa, ¿no?, de la casica. ¿En qué situación legal se encuentra? ¿A quién pertenece ahora? Pues ahora mismo, te eh, digo, es... Eh, La casa como tal eh, estuvo durante un tiempo en cesión por usufructo, bueno, una especie de cesión a Caritas, que se cedió eso en los años 80 aproximadamente, y, y durante muchísimo tiempo, o sea, que coste, hasta bueno, los 80, no, eh, sí, bueno, no lo sé exactamente. Pero bueno, eh, durante los años 90 estuvo hasta abandonada y la cesión este estaba cedida a Caritas. Esto pertenecía al círculo de amigos de Móstoles, que como de asociación cultural o así, que, o una entidad, no sabemos exactamente qué es, eso es lo que ponen los expedientes. Eh, y después pues al pasar un tiempo por cesión a crédito si no darle uso eh, eh, se pusieron de acuerdo los eh, bueno los como se dice cuando bueno los propietarios bueno sí, la, la gente que ha heredado la casa y han puesto a uno de los, de los herederos como procurador bueno como para que lleve adelante la denuncia uh -huh. también ellos denuncian o han denunciado también en parte porque al ayuntamiento al poner la resolución administrativa como que les forzaban a los propietarios como que ellos también eh, tenían cierta responsabilidad o algo así y así forzaban la denuncia o han hecho una especie como de parité, parité así ilegal y, y ellos han denunciado. Ahora mismo pues hay una denuncia, hay unos propietarios y yo cuando hablé con el concejal de urbanismo él me dijo que esto era una cuestión de privados y yo le dije que no era una cuestión de privados era una cuestión de, de voluntad política Claro, igual a, igual... al hilo de eso, Moisés eh, sí, y para igual, terminar, ¿crees me... que lo que de verdad le, le pica, le escueza al ayuntamiento viene más por motivos económicos o ideológicos? está Claro, o sea primero, quieren acabar con un espacio de reunión de todo el mundo internacional y segundo, aquí hay motivos especulativos y hay unos grandes intereses creados que están por encima de, de la democracia Está claro, y de y de y de de lo que opina el pueblo, por encima de esto hay hay hay unos intereses creados, eso ves. Pues Moisés, yo creo que nos ha quedado muy claro más o vale. menos cómo funciona toda esta historia. Te deseamos toda la suerte del mundo, muchísimos apoyos de Agora Sol Radio y muy todo el ánimo. Y prometemos y difusión. <risa> vale, muchas gracias. Un saludo Gracias, Moisés. Igualmente, Hasta luego. Hasta luego. Año 2364.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 revolución cultural. Todos los viernes de 6 a 8 escúchanos en agorasolradio.org. Lonesome place is no going back Highway patrol choppers coming up over the beach Hot soup on a campfire under bridge Shadow line stretching down the corner Welcome to the new world I'm sleeping in the cars in the southwest No home, no job, no peace, no rest. Well, the is alive at night But nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire line Searching for the ghost of Tom Jones a prayer book out of his sleeping day. Preacher lights up a buddy and takes a drink. Waiting for when the last should be first and the first shall be last. In a cardboard box beneath the underpants. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. El paro continúa en aumento. La economía española mantiene su desaceleración. Las previsiones de crecimiento que lanzan instituciones internacionales como el FMI, la OCDE o el Banco Central Europeo obligan a España a corregir sus modestamente optimistas previsiones. Por lo demás, ya conocéis esa cantinela de que si la economía no crece, no se creará empleo. La palabra crisis nos acompaña de forma constante desde 2007. Desde entonces, la situación económica ha obligado a cambiar las formas de vida a la que una clase media, llegando alta, se estaba acomodando. Pero después llegó el desempleo. Queremos analizar cómo afecta y seguirá afectando la tasa alta de, de paro a la sociedad española. Para ello tenemos hoy, ya al otro lado del teléfono, Adolfo Luján. Buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas tardes. Bueno, Adolfo, ¿cómo crees que afecta esta alta tasa de desempleo a las capas sociales, sociológicamente hablando? Eh, pues, eh, hombre, eh, afecta... Pues, evidentemente lo que primero lo que, que provoca es que se deje de gastar dinero, porque la gente no no tiene seguridad en que... En, en que su empleo en el futuro y eso a a la vez repercute en que la, la situación económica va todavía peor y y bueno evidentemente es ya lo que si ya me hablas uh, de la de, de la juventud pues es un tema ya más problemático porque si ya directamente ya no tienes empleo pues tus tu perspectivas de vida a medio plazo pues, son complicadas ¿Crees que hemos llegado ya al extremo alarmante de casos de exclusión social por el desempleo? Uff, eso es una buena pregunta. Eh, bueno, eh, sí creo que está ya habiendo clases de clase, exclusión social. Quizá, eh, quizá en Madrid menos que en, que en otras comunidades autónomas. Pero sí creo que hay... En, en, aunque también se está dando ¿eh? pero menos a las familias Yo sí creo que hay gente que eh, hay familias que ya sin eh, sin ningún tipo de ingreso que, bueno, que han salido el tema de los desahucios etcétera y aquellas familias con menos apoyos sociales ya sea porque quedan inmigrantes y tienen menos familia en España que les pueda echar a menos ya sea por una familia más pequeña ya sea por sus tratos sociales lo que sea pues sí se está produciendo problemas de de, de, de social y no parece que a corto plazo tenga mucho en el medio. Adolfo, comentabas antes el caso de, de los más jóvenes y en muchos medios y, y varias instituciones además afirman que esta generación eh, pues son las que tienen perspectivas de vivir peor que sus padres. ¿Crees que se puede confirmar esto? Bueno, las perspectivas de vivir a lo mejor... Eh, tan, eh, tan, no sé, yo, yo no soy muy pesimista en general por naturaleza personal y hablar de perspectivas de vivir pues ya es una cosa es una perspectiva de muy largo plazo y ya estás estamos dando un proyecto de vida amplio eh, no sé si se puede decir tanto eh, pero sí es cierto que, con, que el Estado del está, se está recortando y que eso afecta pues, afecta las condiciones de, de vida sobre todo de aquellos sectores bueno, menos favorecidos Y Adolfo, eh, ¿cuál crees que es ese proceso de adaptación eh, de aquellas personas que tras haber perdido el empleo o gran parte de su patrimonio económico, descienden en esa escala social? Eh, bueno. Eh, hay un, ¿Crees que es un, un largo eh, proceso de adaptación, de aceptación, de adaptación a esa nueva situación? Sí que. como te comentabas en la introducción no, la crisis no ha empezado hoy y ya va desde 2007 y ya incluso que te ocurra a ti, aunque personalmente no te haya ocurrido o no por la pérdida del empleo o demás, o una disminución importante de ingresos, eh, bueno lo estás oyendo por todas partes en los medios de comunicación, lo estás viendo en tus conocidos en tu familia y quieras que ahora te vas haciendo la idea, por lo tanto ahora quizá Eh, te puedes adaptar al cambio más rápidamente con reduciendo tus tus, eh, tus gastos haciendo más a la, a la idea y quizá eh, estar la gente está dispuesta a aceptar de luego trabajos en peores condiciones y solo eso sino que se se observa mi modo de ver cierta resignación ante todo y de cierta De de, yo que sé, no, no solo optimismo en la vida, sino de resignación ante lo, lo que nos viene de fuera, como si la economía, la política, lo que fuera, pues solo tuviera que ser así y no, no hubiera vuelto de ojo Pues Adolfo Luján, del Colegio de Politólogos y Sociólogos, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en la persiana de Agorasol. Un saludo y hasta la próxima. Eh, a vosotros. Esther, buenas tardes. ¿Te has dado cuenta de que como hoy no está Gerardo, te hemos metido la sintonía anterior? Sí, pero bueno, si no lo hubieses dicho yo creo que no se notaba tanto. No, bueno. ¿Qué te, ¿Te gusta más esta o la, o, o la otra, la Seventeen? La otra Mojate, más actualizada. Ah, bueno. Ya, yo es que soy una carca al final. ¿no? Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Esther? De las becas que da el gobierno para el bachillerato, bueno, quedaba eh, para irse en verano a estudiar fuera. Que este año no vas Pues todo tuyo. Todos los años, el gobierno concede unas becas para que los estudiantes de bachillerato y formación profesional viajen en verano fuera de España para aprender algún idioma. El año pasado, al no recibir la beca de bachillerato no pude optar a esta, mientras que gente que conozco disfrutó de tres semanas de vacaciones pagadas, ya que lo último que hicieron fue aprender inglés. Este año estaba ilusionada porque podía solicitarla y esperaba ansiosa que se abriera el plazo. Suponía que iban a producirse recortes en el presupuesto destinado a ellas, pero como anteriormente había leído que el gobierno quería establecerlas en función más de las notas que de los ingresos, pensé que no habría problemas. Mi sorpresa fue el otro día al comprobar que, aparte de poner una nota mínima, los estudiantes de bachillerato no pueden optar a ella, solo los de formación profesional de grado superior, universitarios y de estudios artísticos y deportivos. Lo de la nota mínima me parece una idea maravillosa, ya que muchos estudiantes utilizan estas becas para pasárselo bien, arrebatándole la oportunidad de estudiar al que verdaderamente quiere hacerlo. Pero lo de que ningún estudiante de bachillerato pueda optar a ella ya no me parece tan maravilloso. Creo que este es un curso clave en el que es tremendamente importante el aprendizaje de un idioma, y especialmente el inglés. En mi caso personal quiero estudiar periodismo bilingüe el año que viene y para ello necesito mejorar mi nivel de inglés todo lo posible. así que pretendía aprovechar esas tres semanas sin esforzarme al máximo por mi futuro. Además, solo con lo de la nota mínima se quitaban a gran parte de los estudiantes, porque, por ejemplo, en mi clase solo habría podido solicitarla yo, yo en base a ese siete que exigen. Por una parte, estas medidas que han tomado me alegran, ya que eh, sé de gente que estaba de de defendiendo este nuevo gobierno porque no les estaba afectando directamente sus acciones, y ahora se da cuenta de que es igual que la anterior, que todos los políticos son iguales. Así que, si al menos sirve para aquella gente que abra los ojos, aunque sea solo por egoísmo, me daré con un cuento en los dientes, a pesar de que tenga que salir perjudicada por esta medida que tantas desilusiones ha costado. Es que te han hecho una faena, Esther, bueno, a ti y a, y a y muchos a estudiantes gente. más que querían optar a esas becas. O sea, hay gente que le fastidia más lo de la nota que, que lo otro, pero yo creo que es más importante el no poder optar directamente por estar estudiando bachillerato. ¿Y qué opciones te planteas ahora para poder mejorar tu inglés? Hombre, yo estoy intentando convencer a mi padre para que me deje de ir igualmente, pero si no, supongo que hacer aquí algún curso. Uh -huh. En cualquier caso, seguro que te va a ir muy bien en ese <risa> aprendizaje y también en esa carrera de periodismo bilingüe. <risa> Esther, muchísimas gracias y te esperamos el próximo jueves aquí en La Persiana. Hasta el jueves. La Persiana. Bueno Claudia y así hemos llegado a las 9 de la noche con este repaso de los recortes eh, una vez más en educación del gobierno del PP que nos ha hecho Esther. Hasta que hemos llegado. Pues eh, muchísimas gracias a ti por estar por estar aquí conmigo en La Persiana, muchísimas gracias a Richie que ha estado a los mandos de esta nave agora sónica. muchísimas gracias a todos los que habéis estado detrás del ordenador y os dejamos ahora con Ricard Aris y la Plaza en Llamas, Ricard, ¿estás nervioso por estrenar este nuevo espacio? Estoy entusiasmado y con unas ganas de empezar que no puedo conmigo. Y tus contertulios que nos están mirando ansiosos desde el otro lado del estudio también se les ve. Aquí están preparados. Así que vamos a ir retirándonos, vamos a ir cerrando esa persiana, Richie, ¿te parece? No tenemos persiana, hay que hacerlo analógico. Pues hagámoslo. Analógico. Allá pues. Una, dos, dos y tres. tres. <ríe>